Todo lo relacionado con la música local La música que se realiza en Euskal Herria. Hoy no tenemos entrevista Hoy no tenemos ningún especial destacable Así que lo vamos a dedicar a la música A dos novedades El adelanto del nuevo trabajo discográfico de Emon Y el adelanto del nuevo trabajo discográfico De la formación de Iruña Leiotican Aparte de estos dos adelantos, escucharemos, entre otros, a Esquian Cristo, a Lurra o a Esquian. Hablando de Lurra, hay que decir que Íñigo Muguruza estará en los estudios de Berriozario y Ratia en el programa Euskal Música. No sabemos aún si la semana que viene o dentro de dos semanas. Estamos cerrando ya la visita a los estudios de Berriozario y Ratia, así que no sabemos si será el próximo jueves o dentro de dos jueves. Eso será lo dicho en sucesivas semanas, pero hoy escucharemos dos de los temas incluidos dentro de ese nuevo proyecto musical, Akatsha Sisteman. Así que dicho todo lo que vamos a tener en el programa De hoy de Euskal Música, vamos a arrancar Y lo vamos a hacer con gente de casa Nos vamos a ir, si te parece más concretamente Hasta una localidad cercana A Sangüesa, nos vamos a ir hasta Lumbier Desde ahí nos llegan, nada más y nada menos Que tres chicos, se hacen llamar Al chatu, el año pasado Ya editaron su primer larga duración Antes del verano, y después del verano Lo volvieron a editar ya con sello discográfico Con GOR, este año Vuelve a repetir el sello discográfico GOR, para sacar adelante Lo que es este segundo larga duración para Alchatu 15 temas son los que se incluyen en este nuevo trabajo discográfico 15 temas llenos de energía, llenos de marcha y llenos de vitalidad Para este trío de jóvenes de Lumbier Lo que vamos a escuchar, los temas Lambroaren Doñoa y Surechaz Gordeak Con la música fresca de Alchatu Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Zwa! Wow. Están sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico para esta banda de Lumbier, para esta banda de Lumberri. Al chat, un jovencísima banda formada más concretamente por Ibai, Iker y Yulen. El álbum y los temas, Lambrouin, Doñoua y esto que estamos escuchando, Surechat, Gordiaca. Gordiaca, momentuoso. 15 temas son los que te puedes encontrar en lo que es este segundo larga duración Como te comentaba anteriormente, editado bajo el sello discográfico de Iruñacor Y han estado actuando en varias localidades de Nafarró Y por supuesto uno de los conciertos grandes en el Nafarrón Y es de este año de sangüesa Huesa Y Y de la música de Alchatu que nos vamos con Esquian Cristó Que provienen del Valle de Arratia Y sus componentes pues se juntaron en 2012 Después de dar a su anterior banda Esquian el merecido apellido Hay que decir que Esquian Cristó edita su primer disco A Sote caldus Como fruto por haber ganado el concurso banden Bandeleia de 2013 Esquian Cristó ofreció un directo Suboroso, placentero y tocó premio En forma de disco Hay que decir que es que Skegan Cristó despedaza un rock and roll A la vieja usanza eh, La de aquellos tiempos rock intenso Con aquella profundidad, aquella respiración Aquel jadeo, aquel suspiro Aquella sustancia, en definitiva la El buen rock and roll Que podemos disfrutar, digámoslo así En los años 80 Por ejemplo, ACDC, Guns N' Roses eh, Model Crew The, The Temperance Movement O por ejemplo, Led Zeppelin Por decir algunos nombres Nos quedamos pues ahora con su música Que es lo importante Azote Caldús es el álbum debut para esta banda Y lo que vamos a escuchar Los temas Madar y Casioá Y el tema Sardinia Butt Es el álbum debut para esta banda Para Esquean Cristo <risa> ga i bililear la santuria de resaigu la samor batería que estuvo actuando en los grupos Cocoteco, Nagy Factory y Eskean. Arich Ontalvilla, guitarra, que estuvo en Psicotazo, Invierno Ruso y DevGosh. bello Arteche, bajista, que pasó por los grupos Saustu y Material Kills. También está Alex Arillo, guitarrista, que estuvo en Cocoteco y Nagy Factory y y Peyo Artaba y Cantante, que fue trompeta a la banda de música de Are Atza, y estuvo en los grupos Cocoteco, Nagy Factory y Eskean. Todos ellos están en este nuevo proyecto musical Eskean Christophe, el álbum Azote Caldús. Lo que escuchas, Sardinha Butter. Antes, Madari Casioa. Álbum editado bajo el sello discográfico Vaga Viga ahora si te parece nos vamos unos años atrás, más concretamente hasta el 2011 Más concretamente nos vamos hasta Villabona, de ahí son la banda Line, banda que tiene dos discos editados En 2009 bajo el sello discográfico Elcar editaron su primer larga duración Line Y dos años más tarde, en 2011, regresaban con este disco Leyoac Lo dicho, vamos a recordar a Line con este segundo larga duración Y de él vamos a extraer los temas Musukatu, Nasasu y Asken Anchepena Música Puedes comprobar Nos hemos ido Con algo más lentito A estas olas De la tarde En Euskal Música Música Recordando uno de los eh, discos antiguos del grupo Line. Segundo trabajo discográfico editado en el año 2011, el álbum Leyo Temas eh, buenos, buenos, buenos como Musuka Tu Nasasu, puesto que estamos escuchando Asken Anchenpenan. Están sonando la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozari Racia y en Internet. A través de guskiplaza.net Ya sabes que compartimos contigo todo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria Cada semana, el jueves de 6 a 7 y media de la tarde directo Y cada fin de semana estamos nuevamente contigo En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en redifusión, en repetición Para que puedas volver a escuchar Nuevamente el programa o para que lo escuches Tranquilamente en tu sofá el fin De semana. Nosotros ahora nos vamos Con un proyecto musical El proyecto que ha sacado adelante Nada más y nada menos que Íñigo Mugruza y Anne García Hay que comentar, como te decía Al comienzo del programa, que estará por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Íñigo Mugruza, no sabemos aún Si la semana que viene o dentro de 14 días, es decir, dentro de dos semanas No sabemos todavía por qué, pues estamos cerrando Pero sí, nos vamos a quedar con su buena música Nos vamos a quedar con el álbum Akatsa Sistemán Que es el título del nuevo disco del grupo Lurra Editado por la discográfica Bos Gora Este trabajo del proyecto dirigido por Íñigo Mugruza y Anne García Ha sido grabado este verano en el estudio IKEA de Ereñosu De la mano de técnico Peyo Gorrocha Tegui Hay que decir que el grupo ha ampliado el abarico de estilos musicales Indie Folk Wall, Indie, Gold eh, Blues, Riggi, Rocktime Ska, Jazz y pues eh, ha habido un montón de colaboraciones en este disco como por ejemplo Xavi Solano, Petty, Maite Neyor, Jon Elizalde, Jon Tron Sergio Pachuco, Oscar venas y Xavi Dolls, las letras corren a cargo de Annie García e Íñigo Mugruza y la música de Íñigo Mugruza y Carlos Subicoa, comentarte que los conciertos que vas a poder disfrutar de este de esta banda de Lurra son el 27 de noviembre En El Parral En Gasteiz El 28 de noviembre En Kataku En Vera El 6 de diciembre En Aochenea En Durango En la Feria del Disco y el Libro Y el 20 de diciembre En Cabigorri En Irún A partir de las 11 de la noche El álbum Lo dicho Se hace llamar Akatsa Sisteman Lo que vamos a escuchar Los temas Lurtar Geyago Y Eguski Verdea Son nuevos temas Son el nuevo proyecto musical De Íñigo mugruza El nuevo proyecto musical De la banda Lurra Ese proyecto musical que han sacado Este dúo, chico chica Lurra, el álbum se ha llamado Akatsha Sisteman, en lo que escuchábamos Los temas Lurtar que llegó Y el tema Eguski Verdea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 Agui Puzco Rioja, Zartaco K ha visto incrementada su plantilla este mismo verano del 2014 con la entrada de Asier a cargo de los teclados justo a punto para sacar este nuevo larga duración, Odol Berrián ha sido grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en los Estudios K de Pamplona entre julio y agosto de este año 2014 uno de los componentes de la banda más concretamente indica Dica, eh, pues estuvo al otro lado del hilo telefónico hace unas semanas aquí en Berriozar y Ratia, en Euskal Música para presentarnos este nuevo larga duración Y nos dejó, por supuesto, su disco, nos dejó su buena música y nos dejó este gran trabajo discográfico Odole Berria con temas como La Lista Negra y Eraso, Eraso Chai Leari, dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración de esta banda de Street Ska de Tafaya. ¡Oye! Esta faña la buena música de esta formación Sarta Coca con este segundo larga duración Odol Berrio y con temas tan marchosos como la lista negra o este tema Neuškera Eraso Eraso Chinaril Banda compuesta por Indica Alich Arich Ibai Íñigo Juan Ion y Asier Temas para bailar, temas para disfrutar y nos vamos Con uno de esos grupos que ya llevan Un montón de años en esto de la música Y es que Sian tiene una unión especial con el Valle de la Sacana, Sian se juntó En 2006 y casi al rato Tenía compuesto el tema Maete Dugu Que se incluía en el repertorio Músicas Sacana Indartus En un primer momento Sian era una Amalgama de rock y punk pero siempre Bajo el prisma del binomio en voces Dos cantantes, chica y chica en el directo Se estrenaron en el Gatteche de Charri en 2007 Sian autogestiona su primer disco del título Maite Dugu y desde ahí hasta ahora porque ahora, en el 2014, edita su sexto disco con el título Egalak Astindud, Sacudiendo las Alas, un álbum lleno y repleto de grandes y buenos temas, marchosos, como viene siendo habitual, la trayectoria musical de Sian. 14 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración, el álbum titulado Egalak Astindud, lo que vamos a escuchar, los temas Veldurkabe y Senbat Kolpe, dos de los temas de este gran y esperado nuevo trabajo de la banda Sian.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 gusta música en las redes sociales. Contundentes regresa a la formación de Iruña Insomnio Crónico con este su tercer trabajo discográfico titulado Origen. La semana pasada, el pasado jueves, ya estuvieron por aquí por Euskal Música, por Berriozario gracia tres de los componentes de la banda para presentarnos este nuevo trabajo discográfico y el sábado lo presentaron y nos deleitaron en directo encima del escenario de la sala Big Star en la sala ata Atarrabia de Villaba, junto a la formación ERAVE. La banda Insomnio Crónico Banda de Iruña de Metalcore Hercore que desde el 2007 han estado recorriendo los escenarios de Nazarroa, donde ya son considerados como un referente en su estilo. Comenzaron sus andaduras, subidos en las tablas, pues muy temprano, y hacia 2009 grabaron una demo homónima. La primavera del 2013, te mostraron fuera de casa lo que sabía hacer, y dieron una quincena de conciertos por la zona norte abarcando desde León a hasta Huesca, pasando por Palencia, La Rioja, Guipúzcoa o Vizcaya. Tras tantos kilómetros recorridos, se encerraron en el local de ensayo para componer su siguiente obra maestra, algo que sin duda dará mucho de qué hablar. Este álbum, Origen, del cual hemos escuchado dos de los temas de ese álbum, Día tras día y En el ojo del huracán. Y ahora nos vamos, si te parece, al recuerdo. Nos vamos a ir hasta 1997, segundo trabajo discográfico. Nos vamos a Oñati. ¿De qué hablamos? Por supuesto, de la banda Lachen que se formó, ...como grupo en Oñati... ...en verano de 1993... ...para Semana Santa del 95... ...tienen ya pues un puñado de canciones... ...y se ponen en contacto con el conocido productor... ...Carlos Creator... ...para grabar seis de esos temas... ...con él graban en Rock Studios de Bilbo... ...lo que será su primera y única maqueta... ...Eriocharí de Icaa... ...en verano de 1996... ...entran en los estudios Elcar con Jan Focas de técnico... ...y Carlos Creator como productor... ...y allí nace el primer larga duración del grupo... ...Conciencia a la Infernoa... ...el disco consigue un gran éxito y el grupo pega fuerte en la escena del rock vasco. A finales del 97, el grupo se toma un respiro para preparar lo que sería su segundo larga duración. El grupo endurece su sonido, reduce la velocidad y aumenta la fuerza y el golpe. El segundo disco se titula Ardy Larruz y de nuevo tendrá una gran repercusión. La venta de los dos discos rompe todas las marcas. De ahí en adelante, Lachen vuelve a convertirse en una máquina del directo golpeando los oídos del público allá por donde pasa. El grupo Seguirá dando conciertos hasta que en agosto de 1999 para el motor y decide deshacerse. En total, lachen deja atrás 160 conciertos e multitud de vivencias. Tras permanecer en silencio 8 años, el grupo reaparició por sorpresa el 13 de octubre del 2007, realizando en Riesu, una Farroa el primer concierto de una espectacular gira de 13 fechas denominada Infernuco Ate Tantur, Que recorrió toda Euskal Herria Esta gira supuso la edición de un concierto en directo En formato DVD-CD Titulado El Muga Esta es la trayectoria musical del H Nosotros nos vamos a quedar con el álbum que sacaron A finales de 1997 Segundo larga duración Titulado más concretamente Ardy Larruz Y vamos a escuchar los temas It's You y Aukera Batten Vila Dos temas importantes Dos temas que dieron bastante de acabar De este segundo trabajo discográfico del H Música Nos vamos con una novedad, nos ha llegado esta misma semana, SUA, así es como se va a llamar el nuevo trabajo discográfico, el adelanto SURE SUA. Hablamos de EMON, por cierto, buenísimo, buenísimo trabajo discográfico. Si con los dos anteriores hemos bailado hasta el más no poder, con este no te digo nada. SURE SUA es el adelanto discográfico y novedad aquí en Euskal Música de EMON. Zarrigaldetzen dit, non eskutatu zaren Pauzo bat atzera, txamba hartzeko eta bila, bila gaitezen Egun gailak, bogeitara hor du, ditu, bainan zuetzaude Se que negro da torre negra se otem quienes de pensar en el cantigas need out and stay y que dona la llena algo da mucho atera su su su su su pero depende en su daqui en su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 He busca música en las redes sociales. Y de la novedad de Emon, con ese sure-su-a tema adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico que está puntito de salir, nos vamos con otra novedad, nos vamos con la formación de Iruña Leioti Khan, que el 1 de diciembre va a sacar al mercado lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, álbum en directo CD más DVD, grabado más concretamente en la sala bomberenea de Tolosa. ¿Recordarás ese concierto que lo estábamos anunciando? Pues ahora lo vas a poder disfrutar en DVD para ver y en CD para escuchar, porque como te comentaba anteriormente, el 1 de diciembre todo Toda la discografía de Layotican, los mejores temas de la banda van a estar incluidos en este álbum, repito, CD más DVD de Layotican, álbum en directo, lo que vamos a escuchar, el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Layotican, que lo he dicho, verá la luz el 1 de diciembre. y a punto y final lo que es el programa por esta semana de Euskal Música hemos escuchado al Chatu a Eskean Christo al Ain al Urra a Zartako Ka a Insomnio Crónico y a Lachen y las novedades el adelanto del nuevo trabajo discográfico para Emon Euskal Y el adelanto del nuevo trabajo discográfico CD más DVD de La Ibiótica, Banda de Iruña, que por cierto, el 1 de diciembre saldrá a la venta este nuevo trabajo discográfico. Por cierto, me encanta mucho la portada de este álbum, ¿eh? Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días para compartir contigo toda la mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos sus estilos musicales. 90 minutos a la semana para darte a conocer novedades, temas del recuerdo como hemos hecho hoy con Lachen, ¿eh? que se han puesto los pelos de punta recordando ese segundo trabajo discográfico de 1997. Y ahora recordando como no habazasaki con este distania Euska Música vuelve dentro de 7 días Y nos vamos a ir con ellos Nos vamos a ir con estos Con Basaki Dentro de ese álbum de hace ya unos años El álbum titulado más concretamente Te lo diré porque Eso es, aquí lo tengo Esperanza sign Nos vamos a despedir Con otro de los temas incluidos Dentro de ese álbum El segundo corte del álbum El tema titulado Gu Nos vamos Será hasta dentro de 7 días A pasarlo bien ya a disfrutar agur Sar y Ratia